Les invito a que me acompañen en la lectura del libro de Josué, capítulo siete. Libro de Josué, capítulo siete. Dice así la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de s e r a de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet a v e n hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, Subid y r e c o n o c e r la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Jai.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 Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los a m o r r e o s para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán.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 y doscientos c i c l o s de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta c i c l o s lo cual c o d i c i e y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de helio. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron recorriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de helio. y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a acán hijo de s e r a el dinero el manto el lingote de oro sus hijos sus hijas sus bueyes sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de acor y le dijo Josué